respecto de lo que se viene culturalmente este fin de semana el colectivo de fotógrafos y fotógrafas COSO Va a realizar el sábado desde las 8 de la noche en el sindicato de prensa, ahí en la Irigoyen al 469, la actividad denominada Autogestión. Es un encuentro en el que va a haber proyecciones de obra fotográfica, feria de imágenes, música en vivo, venta de comida y también la cerveza artesanal o puntia. Nos lo va a contar mejor Pablo Cabrera, que es parte del colectivo y uno de los organizadores. Pablo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿qué tal? Eh, contanos cuál es la idea de este encuentro, más allá de los datos formales que dábamos recién. Bien, eh, mira, sí, eh, somos un grupo de fotógrafos y fotógrafas que hace ya un par de años eh, decidimos juntarnos como para hacer eh, cosas, proyectos y, y bueno, eh, hacer intercambios, eh, todo con relación a, a la fotografía, ¿viste?, Y, bueno, surgió que una de las chicas tiene un material muy interesante para exponer, pero dado los costos hoy en día de producción y, y cómo se llama, de impresión y de todo eso, se hace medio difícil costearlo solo. Claro. Así que medio como que eh, decidimos darle una mano. Para eso nos organizamos en su momento, como para... A apoyarnos, digamos, en, en proyectos de esta naturaleza. De este modo es que surge autogestión. Eh, es más que nada para poder eh, imprimir algo, un material que está muy bueno, que hace ya varios años que lo vienen produciendo, y, y bueno, y poder exponerse. Bien. ¿En qué va a consistir eh, la actividad de, de este sábado, puntualmente? Eh. Puntualmente va a haber varias cosas, eh, o sea, tenemos, eh, arranca con una proyección, eh, después va a haber música, va a haber eh, unas chicas que hacen trap, después va a haber música de nuevo, va a haber otras proyecciones, eh, va a haber ventas de fotografía, va a haber ventas de calcomanía, va a haber algo de artesanía también, en cuanto a cerámica y alguna otra cosa más. Eh, almanaques, eh, o sea, todo relacionado también con, con, con el arte fotográfico, ¿no? Eh, era un poco la idea. Va a venir, va a venir un grupo de casa-taller de, de Trenquelauquen, eh, con sus cosas para mostrar, va a hacer proyecciones también, también. Eh, ...va a estar muy bueno, o sea... Muy bien, estábamos viendo ahí que eh, van a proyectar... ...la obra Ciudad Oculta de Nahuel Alfonso también... entre sí, las... sí, sí, sí, sí, sí, sí, también nos dio el permiso... ...como para poder proyectar eh, ese trabajo que tiene, ¿no? Y eh, respecto de las bandas musicales que se anuncian... Eh, ...¿recordás quiénes van a estar? Eh, mirá, va a estar Hijos de Mil, eh, Puentes Fangos... ...después eh, Lil Fraca... No estoy acordándome de las otras chicas, Larva es otra de la sí. eh, Después, eh, no sé si estará también Ensayo y Error, que es otro, eh, perdón, Ensayo y Terror, uh -huh. que es otro de los chicos que, que también <ríe> tiene una banda de, eh, y es fotógrafo. Esa es de Gabriel González Carreño. Perfecto. Bueno, eh, repetimos entonces la data y la invitación, el sábado 8 de, de la noche o 20 horas en el CIPREN, esta actividad autogestión del colectivo COSO y más vale Pablo que si te quedó algo por agregar, algún concepto más que quieras difundir, está el micrófono abierto. Este, no, no, por el momento nada más. Eh, bueno, muchas gracias por la difusión y, y bueno, eh, estamos atentos a, a que vaya la, la mayor cantidad de personas posible, o sea, ese. Es algo que se va a disfrutar, así que va a haber comida, o sea, comida vegana, comida eh, carnívora, eh, y bueno, después la cerveza. Perfecto. Así que, Ahí estaremos bueno. seguro alguno de, del equipo más vale. Listo, los esperamos entonces. Gracias de vuelta. ¿Eh? No, gracias a ustedes. Pablo Cabrera es fotógrafo, parte del eh, colectivo de fotógrafos y fotógrafas COSO, y invitaba... Para estar en el Cipren, el sábado a las 20 horas, la actividad autogestión.